A sangre viva. Todos los lunes 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitado. Escúchanos por radiocartón.com. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Les repito que el día de hoy, lunes 8 de febrero, Estamos eh, festejando el aniversario <coughs> de los primeros cuatro años de, la, de Radio Cartón.com Los primeros tres años de este programa llamado Sangre Viva Que de hecho hoy es, <coughs> si mal no recuerdo y porque lo tengo aquí apuntado eh, Hoy es el programa 110, 110, ya tres años, 110 programas Aquí estamos todavía, aquí está todavía Radio Eh, nuevamente agradecerles a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy y como anunciamos de la semana pasada no tendremos video porque pues este aún no está dentro de nuestras posibilidades económicas hacernos de una de algún tipo de dispositivo móvil que cuente con alguna cámara para hacer la transmisión en vivo de esto que está sucediendo aquí, que formal eh, pero si ustedes estuvieran viendo este video o, o estuvieran Viendo este programa en este momento se darían cuenta que eh, le acabo de arrancar la cara a mi bolloso, que es un bollo con cara de oso, eh, que están muy buenos, muchas gracias a, a Carla y compañera de ahí del trabajo, también panadera, este, una buena taza aquí de chocolate también, eh, cuatro, cuatro significativas canciones... Y pues eh, nuevamente si están escuchando esto todavía en su casa o andan aquí cerca del centro del barrio Chino de Persiliano Sánchez 615 que es donde nos encontramos ahora y todos los lunes a partir de las 7 de la tarde pues ya saben, se pueden este, dar una vuelta de inmediato venir a consumirse un chocolate gratis con un pan gratis porque pues aniversario número 4 de Radio Cartón.com Y pues el día de hoy... Eh, Pues no sé, hablando de cosas este, significativas eh, No pensé no, en otro autor, más que, oh, bueno, eh, esto también porque soy yo y, y desafortunadamente este, aún lo leo como con, no sé, como con cierto gusto ¿no? Eh, el día de hoy vamos a tener lectura eh, sobre Octavio Paz Este es un libro que me tocó adquirir eh, a un costado de la biblioteca eh, ¿Cómo se llama esta biblioteca...? Eh, Ah, oh, está grandísima esta biblioteca en Ciudad de México Este, yo solo me voy a golpear la cara Ahora que consulte, pero bueno eh, El libro se llama Un Sol Más Vivo, que es una antología Una de las tantas otro, antologías Hechas para Octavio Paz Y por Octavio Paz, también que él, él la revisó eh, En el cual Pues daremos lectura a algunos textos Este, eh, diversos vamos a tener, Les decía cuatro canciones Sí, vamos a tener libro de regalo Este lo vamos a anunciar regresando a la primera canción Y nuevamente esto, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por radiocarton.com Pueden escuchar los podcasts de este y los demás programas que aparecen dentro de la radio eh, Gracias a todos ustedes, gracias Carlos por también ser parte del equipo este tiempo Creo que ya, ya casi un año, casi un año, ¿no? ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Como seis meses, seis meses tirando las siete, más o menos, siete mesino eh, Esos otros temas, otros temas <risa> Otros temas muy verdes, muy verdes de oleaje. Pero bueno, el día de hoy este, quisiera comenzar leyéndoles eh, este pequeño eh, texto de Octavio Paz, que no sé, a mí me parece bastante, bastante atinado, que se llama Perpetua Encarnada, con el cual daremos comienzo a este programa número 110 de La Sangre Viva. perpetua encarnada tiemblan los intrincados jardines junto a los árboles las frentes cuchichean el día arde aún en mis ojos hora a hora lo vi deslizarse ancho y feliz como un río sombra y luz enlazadas sus orillas y un amarillo remolino una sola intensidad monótona el sol fijo en su centro gravitaciones oscilaciones de materia impalpable, blancas demoliciones, congregaciones de la espuma nómada, grandes montañas de allá arriba, colgadas de la luz, gloria inmóvil que un parpadeo vuelve añicos, y aquí abajo, papagayos, mangos, tamarindos, laureles, araucarias, excelsas, chirimoyos, baniano, más bosque que árbol, verde algarabía de millones de hojas, finos frutos negruzcos, bolsas palpitantes, murciélagos dormidos colgando de las ramas. Todo era irreal en su demasía. Sobre la pared encalada, teatro escrito por el viento y la luz, las sombras de la enredadera, más verde que la palabra marzo, máscara de la tarde. Abstraída en la caligrafía de sus pájaros, Entre las rejas trémulas de los reflejos, Iba, y venía, Una lagartija transparente, Graciosa, terrible, diminuta, Cambiaba de lugar y no de tiempo, Subía y bajaba por un presente, Sin antes ni después, Desde mí ahora, Como aquel que se asoma a precipicios, Yo la miraba, Mareo, Pululación y vacío, la tarde, la bestezuela, mi conciencia, una vibración idéntica, diferente, y vi en la cual una explosión morada, cuántos soles en un abrir y cerrar de ojos, tanta blancura me hizo daño, me refugié en los eucaliptos, pedí a su sombra, lluvia o truene, ser siempre igual, silencio de raíces y la conversión airosa de las hojas, Pedí templanza, pedí perseverancia. Estoy atado al tiempo, prendido, prendado. Estoy enamorado de este mundo. Ando a tientas en mí mismo extraviado. Pido entereza, pido desprendimiento. Abrir los ojos, evidencias ilesas entre las, claridades, entre las claridades que se anulan. No la abolición de las imágenes la encarnación de los pronombres, el mundo que entre todos inventamos, pueblo de signos, y en su centro, la solitaria, perpetua encarnada, una mitad mujer, peña manantial la otra, palabra de todos con que hablamos a solas, pido que siempre me acompañes, razón del hombre, el animal de manos radiantes, el animal con ojos en las yemas. La noche se congrega y se ensancha, nudo de tiempos y racimo de espacios. Veo, oigo, respiro. Pido ser obediente a este día y esta noche. Vaya, vaya. Es que quiero seguir comiendo, entonces este vamos a abundar a la primera canción del día de hoy. Eh, esto de seguir comiendo es porque aquí el joven Tarcilo ya lleva como seis panes y le propusimos un reto de que se comiera ocho, eh, porque pues hoy es aniversario eh, de, la, de la radio Cartón, porque luego pregunta que si toda la radio, que si todo el programa de Sangre Viva, sí, sí, y aparte hoy es la transmisión número 110. Ya más o menos, ya más o menos, ahí va, ahí va, aquí seguiremos Entonces, este, con permiso aquí del muchacho Vamos a mandar una muy bonita canción Que creo que, que le va a gustar Que la puede bailar si quiere Es algo de sus este, padrinos llamados Joy Division Esto se llama Isolation porque pandemia ¿no? Vamos a escuchar esto y regresamos con más de Sangre Viva Sí, pero esto es bueno. Y ya estamos en el programa, ¿sabes? No, no, no. No, o sea, está bien, está bien, porque el día de hoy, este, estamos hablando aquí con el, con el joven, este, Agustín, que eh, un día se nos peló, pero de todos modos regresó. Claro, eh, sí, Sí, sí, sí, no, pelarse de, de, de recorte, claro. Sí. También el pelo vuelve. No, eso, es, es que es, es, es el título de una canción de los ochentas. Suena a, a título de canción de los ochentas, así como, como Como que es este, una como que es un pop medio electrónico, que quiere ser medio rapeado pero al mismo tiempo romántico, ¿no? Y se llama El pelo también vuelve. Eh, no, más bien como tipo caló ajá como tipo calor y entonces así como que están enfrente de 50.000 mil personas y bueno esto ustedes ya lo conocen se llama el pelo siempre vuelve ay claro, y empieza el tecladito así no sé no sé cómo pues pero está hecho el día de hoy estamos leyendo este esta, una de las tantas compilaciones eh, revisadas todavía en vida de Octavio Paz esto se llama un sol más vivo Eh, pues no sé, a mí Sabes que siempre me ha gustado Bastante leer y releer a, a este señor, me parece que tiene Algunas cosas que decir Por ejemplo, esto se llama Máscaras del Alba ¿Sí? Que está escrito para Bueno, está dedicado a su amigo José Bianco ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Sobre el tablero de la plaza Se demoran las últimas estrellas torres de luz y alfiles afilados, cercan las monarquías espectrales, vano ajedrez, ayer combate de ángeles, fulgor de agua estancada donde flotan pequeñas alegrías ya verdosas, la manzana podrida de un deseo, un rostro recomido por la luna, el minuto arrugado de una espera, todo lo que la vida no consume, los restos del festín de la impaciencia, Abre los ojos el agonizante, esa brisna de luz que tras cortinas espía al que le espía entre estertores, es la mirada que no mira y mira, el ojo en que espejean las imágenes antes de despeñarse, el precipicio cristalino, la tumba de diamante, es el espejo que devora espejos, Olivia, la hojizarca que pulsaba las blancas manos entre cuerdas verdes, la arpa de cristal de la cascada, nada contracorriente hasta la orilla del despertar, la cama, el haz de ropas, las manchas hidrográficas del muro, ese cuerpo sin nombre que a su lado mastica profecías y rezongos, y la abominación del cielo raso. Bosteza lo real sus naderías, se repiten horrores desventrados. El prisionero de sus pensamientos teje y desteje su tejido a ciegas, escarba sus heridas, teletrea las letras de su nombre, las dispersa, y ellas insisten en el mismo estrago, se engastan en su nombre desgastado, va de sí mismo hacia sí mismo, vuelve, y en el centro de, de sí se para y grita, ¿Quién va? Y el surtidor de su pregunta abre su flor absorta, centellea silba en el tallo dobla la cabeza y al fin vertiginoso se desploma roto como la espada contra el muro la joven domadora de relámpagos y la que se desliza sobre el filo resplandeciente de la guillotina el señor que desciende de la luna con un fragrante ramo de epitafios la frígida que lima en el insomnio el pedernal gastado de su sexo el hombre puro en cuya cien anida el águila real, la cejijunta voracidad de un pensamiento fijo, el árbol de ocho brazos anudados que el rayo del amor derriba, incendia y carboniza en lechos transitorios, el enterrado en vida con su pena, la joven muerta que se prostituye y regresa a su tomba al primer gallo, la víctima que busca a su asesino, el que perdió su cuerpo, el que su sombra, el que huye de sí y el que se busca y se persigue y no se encuentra. Todos, vivos, muertos, al borde del instante se detienen suspensos. Duda el tiempo, el día titubea. Soñoliente en su lecho de fango, abre los ojos, venecia y se recuerda. Pabellones y un alto vuelo que se petrifica. Oh, esplendor anegado. Los caballos de bronce de San Marcos cruzan arquitecturas que vacilan. Descienden verdinegros hasta el agua y se arrojan al mar, hacia Bizancio. Oscilan masas de estupor y piedra, mientras los pocos vivos de esta hora. Pero la luz avanza a grandes pasos, aplastando bostezos y agonías, júbilos, resplandores que desgarren. El alba lanza su primer cuchillo claro, escrito en Venecia en 1948 hace hace poquito, hace poquito. A Carlos ahí le faltaban como como 70 años para nacer más o menos. Más o menos, ¿eh? sí. Algo hay de eso, algo hay de eso. Y bueno, este le recordamos que estamos aquí transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Estamos en Priscileno Sánchez 615, todavía alcanzan chocolate, todavía alcanzan panes algunos bollosos, algunas tortuconchas. Tortu sí, y sí, yo no los bauticé, los bautizó la panadera que los hizo. Este, sí, sí. tiene mucho sentido. Existen los existen en la tirada de poder de sabor. Este, los bollosos, las tortuconchas y el rol caracol. Sí, nuestro presupuesto no llegó para tanto, pero pudimos este a, dos de tres dos de tres ajá al hijo y al Espíritu Santo nada más entonces este <ríe> sí sí este ya el otro pues será un mito de momento pero bueno este estamos eh, pues creo que muy a gusto este, creo que es una manera muy amena de celebrar que estamos en el cuarto aniversario de RadioCarton.com el tercer aniversario de este programa llamado Sangre Viva el <ríe> En el programa de, de hace dos años O sea, porque hubo Hay, hay como un, un año en el que no hubo Programa de sangre viva, ¿no? Entonces, en el de hace dos años, o sea, cuando este Programa cumplió un año, estaba la transmisión En vivo aquí mismo, aquí con video Y todo, y entonces este Que me llegan con un pastel, ¿no? Yo así como de O sea, obviamente puse la cara De todas las personas en el mundo Y en, y en todos los tiempos Que jamás sabe poner qué cara poner Cuando le regalan un pastel con velas ¿No? Y te quedas así como de Ah, ah, ah, sí, qué que, que rayos no qué está pasando ¿no? y claro. no ajá, no porque esté mal sino como es de eh, o sea como que todo tu ser Estoy tan habituado a la sorpresa, ¿sí? sí exactamente todo tu ser sabe que decir gracias no va a bastar entonces te quedas como eh, eh, eh, eh, sí. sí ajá o sea ni gracias dices sí o sea, como, afortunadamente este hoy eh, nos tocó a nosotros traer el, el Um, qué decir los bizcochos los bizcochos los, bizcochos? ¿Los bizcochosos ¿Ah? ¿Ah? No, no estamos rebotizando nada más que no nos vaya a odiar ni nos vaya a pegar carla pero bueno este um, hablando de odiar y pegar este mandaremos a otra canción ¿no? que eh, si les da frío es porque el nombre de la canción va así pero afortunadamente tenemos chocolate este, no a todos le sienta muy bien pero bueno, este, vamos a escuchar algo de Human Tetris que por cierto estos chicos rusos ¿no? que tiene esta canción muy chida que se llama Cold Wind vamos a escucharla y regresamos con más de Sangre Viva aquí en Radio Qué tal, hola, gracias. ¿Qué Irad? tal? ¿Qué? Este, tanto les hablé aquí del señor, este, Agustín, que me obligó a invitarlo al programa, afortunadamente tuve que, tuve que... afortunadamente este programa es bastante libre como para sentir la obligación como una camaradería. Él ya me este, había obligado. Sí, exacto. Y pues el día de hoy, este, ¿qué nos cuentas? Este, ¿qué, tal, qué, qué, qué experiencia en algún momento has tenido respecto a RadioCartón.com? Respecto a Radiocarton.com Así es Bueno, claro, Radiocarton.com es algo que ha estado Periféricamente en mi existencia Dentro de Librería La Rueda Sí Prisciliano Sánchez 615 ¿Recuerdas Estamos? algunos? 9 a 9 De 9 a 9, ah, 9, a 9, <risa> ah, más, 9 a más o menos sí. sábado. <risa> Alg Algún programa que digas eh, Que no necesariamente escucharas con tanta frecuencia Pero que te acuerdes así bien bien de él Eh, pues he visto como las producciones, ¿no? El Volantín, Ajá. el Observatorio Humano, de la Sangre Viva, los he visto como... El Observatorio se... Humano, los viernes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Cómo se congrega ahí la voz, ¿no? De, de muchos, o sí. de algunos. Y... Pero así propiamente de, de tomar unos audífonos y conectarme a través de la web... Para escucharlo. A No punto .com solamente uh, punto com. Sí, solo, solo es, es más barato Ajá, sí, sí, sí. <risa> Tenemos dominio pero no tanto dominio Ok eh, Sí pues fíjate que esto eh, Respecto a los diferentes programas que han sucedido Aquí en Radio Cartón eh, Trato en, en algunas ocasiones En distintos programas En mencionarlos tanto los que están de forma actual Como los podcasts que siguen ahí en la página o sea eh, la, aquí la la radio este o la página de esta radio comienza hace cuatro años entonces hay podcast de hace cuatro años precisamente de sus primeros programas el primero creo que eh, no recuerdo si era si fue un un sábado eh, que grabaron un Jason Wine así como programa ah, piloto claro. y luego al siguiente lunes este comenzó este programa Sangre Viva Mira. y y creo que lo he contado en algunas ocasiones como esta así de aniversario que fue la pregunta de oye ¿no te gustaría hacer un programa? Y yo como sí estaría chido, ¿no? Y me dijeron, ah muy bien, o sea, y pero estamos ahí, ¿no? donde están los micrófonos, Y donde estaba allá arriba lo de las cajas y esto con los libros. Y este, y estamos ahí sentados y ahí fue cuando donde me preguntó Sergio, no, no, no, no te haría hecho, te un programa, y yo dije, ah, pues estaría bien, ¿no? Y luego me dice Jacobo, ah ok, empiezas en 10 minutos, y yo así como de ¿Qué? ¿No? Ajá, él ahí en la compu me dice, y Jacobo, no Jacobo. me dice, Ajá, me... sí claro, o sea, en 10 minutos este pues empezamos ya, ¿no? yo soy como de, eh, pero, ¿qué, ¿qué, no? O sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué? ¿Cómo se hace un programa? Ajá, ¿no? Y ya me dice, no, pues, este, eh, acércate al micro Y yo te digo si ahí ya se alcanza a escuchar y todo, lo probamos Y ya, este, voy a empezar a transmitir y empezamos a grabar Yo como de, oh, ok Pues aquí traigo un libro, ¿verdad? Ajá, y de, eh, ese día traía eh, algo de Jorge Ibargüengoitia Creo que estaba leyendo... Um, ¿Te creo... acuerdas? Sí, claro ¡Wow! No, no, me asombra, uh, me asombra eh, Sí Es Maten al León Maten al León La novela Maten al León que A mí en general Y yo lo recomiendo mucho a Jorge Ibargüengoitia Lo que puedan leer de él Y las películas que puedan ver Sobre sus textos también Sí, sí Y las obras de teatro Interpretadas de él Que también puedan conseguir Lo que sabes eh, Creo que es difícil de conseguir de, de, este, de este autor Son los cuentos infantiles Tiene una antología basta de cuentos infantiles en, un, en alguna ocasión creo que traje o si no les voy a traer el cuento del niño triclinio y la, ay, la prima porque será conseguir? Eh, fíjate que bueno me ha pasado con algunos autores últimamente que he estado leyendo así sobre eh, crónicas y antologías, o sea, pero estudios, y vienen así pues obviamente listado de diferentes autores, tanto de Hispanoamérica como del mundo y lo que sea, ¿no? Y si sí es esta cosa recurrente de ir a como las librerías populares en donde venden eh, libros nuevos, donde se supone que están editando, y llegas y te dicen, no, es que hace años que no sale, y es como de, ¿qué? Pero... O sea, es un autor chido, ¿no? Y es un libro conocido. Sí, pero no. Ya no lo han traído. Es como de. O esa es la parte en donde sí desalienta y, y desorienta en el. Pero qué está pasando, o sea, porque de estos autores no salen más textos, pues. O sea, porque no salen más libros, ¿no? Y, y no sé, o sea, no sé específicamente si sea una cuestión de derechos y obviamente la parte comercial de que nos convenga, o ¿no? De que sí se venda o no se venda tal autor. Eh, no sé, o sea eh, específicamente no sé la especulación es la especulación incluso, ¿no? de de entiendo en ocasiones cuando los textos que están están siendo revisados para hacer una antología más completa, por ejemplo, o más actualizada con ciertos estudios previos y estas cosas por ahí sí se entiende el que se tarden en, en volver a editar y volver a reimprimir algunos libros, pero de ahí en más es como, pues, ¿qué está pasando, no? Que creo que precisamente ahí es donde metemos el sablazo de. o el cartonazo, precisamente. Ah, claro, claro, el cartonazo, este. Si andas buscando algún libro, que ajá, este si andas, trabajo. Exactamente, ¿no? O sea, ya saben que aquí, este, y como proyecto de la rueda cartonera, ¿no? En donde la gente este, pues él puede dar un curso de cómo armar sus propios libros y libretas, pues, ¿no? tanto desde el diseño como desde el encuadernado, este, como cortarlo, este, coserlo, quizás darle el formato primero en, el, en la computadora para que la impresión salga como uno quiera y estas cosas, ¿no? Mm. Teniendo el texto obviamente en cuestión digital para poder imprimirlo y luego hacerlo un libro físico, ¿no? ¿Por qué un libro físico? Bueno, creo que ya habemos quienes nos parece un poco más cómodo traer esta cosa en la mano, ¿no? Y no andar cargando otra cosa de pila en las manos que se pueda romper precisamente. Que se puedan robar. Que se puedan robar, que se puedan descargar. Digo, yo no sé, este, eh, tengo esa, esa historia que en alguna ocasión en la UTJ, hablando de precisamente de libros cartoneros, eh, un chico nos preguntaba a, a las personas que estábamos acá, éramos cuatro, ¿En qué, en qué preferíamos escribir ¿no? Si en medios digitales o en papel y pluma ¿no? Y yo les dije que De preferencia yo siempre cargo papel y pluma pero que usualmente en algunas ocasiones, así cierto tiempo, hago el vaciado de la computadora, ¿no? Sí, como para tener un respaldo, ¿no? Que obviamente que la, la computadora no saldrá de mi casa, esperemos. <ríe> Al menos este, acompañada de mí, que, el, que lo haga. Y otro chico decía, no, este, yo siempre traigo mi tablet y mi celular y no sé qué, y la computadora, e y, y incluso este cargo las pilas, este, las bueno, trae Los cargadores. Pilas, ajá, las cargadores y las pilas que son como recargables que los puedes conectar para Las que además... más feel. para que nos... Ajá, todas esas cosas, ajá. Y entonces eh, yo le decía, oye, pero aparte de que pueda ser un poquito incómodo, eh, pues también puede ser un poquito peligroso, ¿no? Y me dice, ¿por qué? O sea, pero toda la gente ya así como en el auditorio, ¿no? Ajá. Y nosotros así, le digo, pues es que imagínate, o sea, estamos aquí en el OTJ que está en pleno Miravalle, ¿no? Así, hey. en, pl en pleno Miraballe <coughs> Yo vivo ahí, Hermoso lugar Sí, claro eh, <risa> Es peligroso <risa> eh, eh, Es peligroso hablar más de ese lugar este, <risa> Y yo le decía, mira, sales este, sales del de, canal sales, Ajá, ajá, exactamente Sales a la del canal Sales a la del canal Sales de aquí de clase a las 10 de la noche ¿no? Y entonces yo salgo con mi libro este, en ese momento traía porque estaba reparando el de Crimen y Castigo, que es un así librotep, y le estaba cort o sea, le la idea era cortarle las portadas para volverle a pegar el lomo y todo esto, ¿no? Y yo le decía, mira, yo traigo este libro, ¿no? Y solamente traigo este libro, ¿no? Porque estoy leyendo esto y puede que traiga unas hojas para hacer anotaciones. Entonces llega alguien y, y pues me quiere quitar lo que yo traiga, ¿no? En un asalto. Le digo, pues yo solamente traigo este libro, ¿no? si se lo llevan pues puedo comprar otro libro no o lo puedo imprimir yo y lo puedo hacer yo también no o sea si me pesa si está como el trauma de ah sacaron Entonces un arma es poco y el, probable y el que te quieran quitar un libro no Y eso es a lo que iba, ¿no? O sea, ¿quién va a llegar así con su filero, cuchillo, cebollero? Dame tu libro. Y dame tu... Ajá, dame tu libro. Y luego así como de... Ah, es de Dostoyevsky. Hijo de... ¿no? Bueno, está bien. Ajá, ¿no? ajá, que se lo piense, ¿no? Porque es... crimen de castigo. Así, ah, ah, ¿no? O sea, lo chistoso sería que... Por dos cosas, ¿no? Que por el título y por... Porque, y, porque, y porque realmente sabe, ¿no? El, lo pesado del libro. Entonces se quería como de... Ah, rayo, ¿no? Entonces ese es el escenario uno, ¿no? Con parte A y parte B, ¿no? Y el escenario dos, con solamente parte A, es que llegan, este, está el muchacho bien a gusto con sus dispositivos móviles y le dicen túmbate y ya, ¿no? Ah, bueno, sí, es un poco más, ajá, y uno más real, sí, sí, sí, y, ajá, y entonces yo le decía, este, por esa parte me parece más seguro cargar solamente esto, ¿no? Y le dije la otra, no se me acaba la pila, este, si se me cae no se daña, ¿no? Eh, si se moja, lo puedo dejar secar O puedo hacer otro, uno nuevo le dije Y en este caso, le dije, retomando lo del, lo del robo eh, Pues yo puedo comprar otra vez el libro por 80 pesos ¿no? Le dije, pero la tablet, del celular, la computadora Y todo lo que traigas Pues estamos hablando de más de, no sé 20, uh, 30 mil pesos, pues fácil, ¿no? Lo de un año de trabajo ajá le digo Y entonces, este... O sea, que bueno, es eh, o sea, hay que saber aprovechar todas estas cosas este eh, de avances tecnológicos, pero también creo que hay que ser conscientes de que bueno, la realidad es otra en, en al menos en este México mágico. Este, y sobre todo si andas en ese bellísimo lugar llamado Miravalle y te acercas a la calle del Canal, este, pues hay que hay que ser precavido, sí, precavido, sí. ¿no? no está de más. Sí, no está de más, no está de más, exactamente. Digo, tú dices, veo por ahí exactamente, y entonces no sabe cómo la situación es la que... Ah, no, claro. ...a la que se puede enfrentar, pues, ¿no? Sí, sí. La, la calle del canal es... ...es tétrica. Ah, sí. Es, es un poquito se tétrica. Impone, sí. Exactamente. Hablando de cosas tétricas, este... ...pasaremos a la tercera canción del día de hoy. Ah, ¿ya no vamos a leer? Este... Vamos a leer regresando. Regresando. Sí, sí así okay. es. Y, eh, bueno, antes de, de irnos a la tercera canción... Eh, ...le comentaba aquí a Joven Agustín... ...que vamos a regalar este libro... Son, son librote, ¿no? Son libras sí, sí. O sea, la persona que se pasó aquí puso a trabajar mucho sus este. ¿Cómo se llaman estos? ¿Editores? No, no, no. ¿Impresores? No, no, oh, estos que no les pagan para nada. ¿Correctores? Ah, también. No, <risa> no. Ah. Becarios, becarios, becarios, claro. sí, becarios, sí. Que, oh, es que tú aquí vienes por la voluntad de que yo, señor, te dé chance de venir a trabajar aquí. ¿no? Es como de, ah, gracias. A trabajar, pero entonces me va a pagar, no, no, no, no. Solo te voy a palear. Solo te voy a palear y en alguna ocasión voy a firmar algo de que dijo, de que decía que sí viniste, ¿no? Y pues bueno, este, regalaremos este libro llamado Cuento vivo de Andalucía, que sí es una compilación. Eh, tirándole, generosa generosa, generosa tirándolo a las 700 páginas más o menos eh, que la verdad creo que no sé no está mal el formato pero no sé si si era necesario hacer toda la la compilación así de, de extensa pero eh, ya veremos hay que, leerlo, hay, que hay que leerlo hay que leerlo hay que leerlo ¿no? yo creo que entretiene si sí está bueno como para ahora que no hay muchos lugares a donde salir este físicamente o sea que porque está prohibido y así ah, okay. ¿En serio? dicen que hay que botonarse bien machín como hasta arriba o sea, yeah. así el ponerse el último botón aquí. guardarse guardar pelos ah, del sí exactamente a aunque el pelo siempre vuelve <risa> bueno vamos eh, eh, entonces vamos a regalar esto que se llama cuento cuento vivo de Andalucía Y primero vamos a escuchar esto de una banda italiana que se llama Sorro Dolorosa, pero la canción se llama a Dead, a Dead Yesterday, vamos a escucharla y regresamos con más La Sangre Viva. cara y el viento, bajo un sol inflexible, llanos ocres, colinas leonadas, trepé por un breñal una cuesta de cabras, hacia un lugar de escombros, pilastras desgastadas, dioses decapitados, a veces centelleos suscripticios, una culebra, alguna lagartija, agazapados en las piedras, color de tinta ponzoñosa pueblos de bichos quebradizos un patio circular un muro hendido agarrado a la tierra nudo ciego árbol todo raíces la higuera religiosa lluvia de luz multo gris el buda una masa borrosa sus facciones por las escarpaduras de su cara subían y bajaban las hormigas intacta todavía todavía sonrisa la sonrisa golfo de claridad pacífica y fui por un instante diáfano viento que se detiene gira sobre sí mismo y se disipa antes del comienzo ruidos confusos claridad incierta otro día comienza es un cuarto en penumbra y dos cuerpos tendidos en mi frente me pierdo por un llano sin nadie Ya las horas afilan sus navajas, pero a mi lado tú respiras, entrañable y remota. Fluyes y no te mueves. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo duda, Solo es cierto el color de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la siela olvidada del comienzo. Relámpago en reposo. Tendida, piedra hecha de mediodía. Ojos entrecerrados donde el blanco azulea. Entornada sonrisa. Te incorporas a medias y sacudes tu melena de león. Luego te tiendes. Delgada estría de lava en la roca. Rayo dormido. Mientras duermes te acaricio y te pulo. Hacha esbelta. Flecha que con incendio se quema toda la noche. El mar combate allá lejos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 en el abismo de mi ser nativo, en mi nada primera me desvivo, yo mismo frente a mí, ya devorado. Pierde el alma su sal, su levadura, en concéntricos ecos sumergida, en sus cenizas anegada, obscura. Mana el tiempo su ejército impasible, nada sostiene ya, ni mi caída, transcurre solo, quieto,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 Les comentábamos que al principio, bueno, desde el principio que tuvimos una lectura sobre poemas de Octavio Paz, de esta colección llamada, bueno de esta antología, llamada Un Sol más Vivo. Eh, y en la cápsula anterior, eh, o en la parte anterior, estaba aquí con nosotros el joven Trasilo, que nos, bien nos indicaba que la calle de allá del canal, este, por eh, el hermoso lugar llamado Miravalle, pues tiende a ser un poquito tétrico. Entonces, por la hora al parecer, este, tuvo que Agar camino este, de una vez en la bicicleta Entonces eh, nos pidió que nos despidiéramos de, de, de su parte, de la audiencia Y que si alguno de ustedes, este, ya sea hoy mismo, mañana o próximos 50 años Y él no lo ha logrado este, Si alguien de ustedes tiene el dato sobre un libro llamado Cuentos negros para niños blancos De S Sangres, o San algo así, el, el autor Blaise Sandres, sí, Blaise Sandres se llama el autor. Si ustedes conocen, este, o saben dónde puede eh, el, el compañero Trasilo adquirir este libro, pues bueno, háganoslo saber. Este, ya sea que nos manden su mensaje aquí en radiocartoon.com o en la página de Sangre Viva y para lo cual también nos pueden mandar un mensaje diciéndonos así de hecho esto va a ser así como lo más sencillo y random del mundo Respecto a los programas Teniendo en cuenta que este es el programa número 110 de Sangre Viva Y hoy vamos a regalar este librote que se llama Cuento Vivo de Andalucía Pues la, la pregunta es muy sencilla, es muy muy sencilla Díganos cuáles han sido sus eh, dos programas favoritos de Sangre Viva Diciéndonos el número sí, Y ya Así, con eso será la respuesta para ganarse este libro. Es muy, muy sencillo. O sea, nos dicen, ah, a mí me gustó el programa 10 y el 25, o algo así, o oh, el 59 y el, el 72, y algo así, pues, ¿no? Y ya, así, con eso estarán ganando el libro de regalo del día de hoy. este Recuerden que pueden mandarnos su respuesta a la página de Facebook de Sangre Viva, o a la página de Facebook de RadioCartón.com. Eh, probablemente también lo podamos checar de alguna forma este en la página de, de Instagram de Sangre Viva. Digo, no contamos con con este un celular ahora mismo pero si sí tenemos internet entonces haremos lo posible les recuerdo la pregunta para ganarse el libro del día de hoy titulado cuento vivo de andalucía es que nos digan cuáles han sido sus dos programas favoritos de a sangre viva aunque nos digan un número, bueno, un par de números, ya sea el 2, el 3, el primero, el, el, el 99. Ah, es que ya podemos decir 99 porque 110 se, se siente chido, se siente chido. De hecho, este precisamente por eso este nuevamente ya casi para cerrar el programa, porque creo que estamos en tiempo, eh, pues nuevamente agradecerles a todos ustedes, agradecerle también aquí obviamente a a todos los compañeros que han pasado con sus distintos programas y, y propuestas aquí a radiocartón.com, a todos aquí, a aquellos que también forman o han formado parte de, de este equipo de transmisiones, y pues bueno, este ya saben, RadioCarton Eh, com, sigue abierto para proyectos eh, tanto pueden participar por ejemplo en 360 360 360 que ocurre los viernes pueden venir aquí a sangre viva a platicar con nosotros eh, pueden mandando sus recomendaciones de música películas libros textos eh, lo que quieran entonces el programa está abierto la radio está abierta para todos ustedes eh, manden unos correos si tienen alguna propuesta o quieren participar y bueno pues este nuevamente Eh, gracias a todos ustedes por escucharnos y eh, el viernes tenemos un cumpleaños, el viernes es cumpleaños de, de nuestra compañera Aranza que en algún, eh, ya en un par de ocasiones ha venido aquí al programa, la última vez este, nos estuvo hablando un poco sobre eh, sexualidad y erotismo dentro de la literatura Y pues este, estaremos ahí con ellos festejando el viernes, eh, así como nosotros estamos festejando el día de hoy El cuarto aniversario de Radio RadioCarton.com y el tercer año de A Sangre Viva eh, no, sé, no sé si utilizar esta frase de se dice fácil, pero son tres años Es que la neta sí se dice bien fácil, pues ¿no? y la frase incluso también se dice fácil, entonces pues ya la usamos eh, <risa> Bueno, este, creo que estamos en buen tiempo, va Ok, eh, sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, Este, nos vemos y nos escuchamos, esperemos que nos veamos el próximo ya lunes, eh, lunes 15, no, lunes sí, lunes 15, sí, sí, sí, seguro, seguro, entonces es, es sábado, es, es viernes, viernes 13, sábado 14, no. sábado 13 rayos oh rayos bueno está bien está bien está bien está bien, está bien. este bueno eh, nos vemos y nos escuchamos el próximo es que es, es sabes al final este si sí es un poquito difícil bueno no difícil sino como eh, extraño el no despedirse A la cámara así como eh pero pues tenías que romper el celular verdad Manos de estómago te dicen Bueno, este muchas gracias Vamos a dejarlos con esta última canción De esta banda precisamente es que Pero de otra canción de ellos Es que tomamos una parte para eh, la, peña, la pequeña cápsula De de sangre viva eh, La banda se llama Ellis Garden El bajeo de la, de la otra canción este Es una canción que se llama ecos pero en este caso vamos a escuchar Una canción que me gusta muchísimo También de ellos, elis eh, Garden Una banda francesa de principios mediados de los ochentas que este, creo que sí lo podemos subir lo suficiente y que se, se, se llama eh, muse eh, On My Own Face o se se llama eh, Musa o eh, sobre mi cara o algo así o en mi propia cara por así decirlo bueno la cosa es que es buenísima esta canción y esta banda, muchas gracias a todos ustedes esto fue Sangre Viva número 110 por Radio Cartón.com hasta la próxima